Me parece que nos tenemos que poner serios y por sí. un rato aunque sea. Y, y la mejor forma de ir a noticias es seguir al top 7 del día de la fecha. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Buenos Aires colapsada por un apagón. El corte afectó a más de 3 millones de personas. Duró al menos 2 horas, justo cuando la térmica llegaba casi a los 37 grados, muchos barrios, el capital y el conurbano. Siguen sin electricidad y sin agua. A la hora pico del regreso no andaban los subtes. Y 1.500 semáforos dejaron de funcionar. Fue multitudinaria la marcha contra el gobierno nacional. Miles de personas llenaron la avenida 9 de Julio y la Plaza de Mayo con consignas contra la reelección, la inseguridad y la corrupción. Hubo movilizaciones en todo el país. Si ANSES pagara, habría déficit. El titular del organismo digo Bocio justificó así, ante la Corte, la lentitud en el pago de sentencias a jubilados para el defensor de la tercera edad. Esos argumentos son iguales a los que decía Cavalo en los 90. El día después del cacerolazo, la presidenta afirmó que hay un problema político, pero que lo debe resolver la oposición. Pidió que trabajen para generar un proyecto alternativo y ratificó el rumbo del gobierno. Correa irá por la reelección en el 2013. El presidente de Ecuador aceptó formalmente la nominación para buscar un nuevo mandato el año que viene. El ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass, será su compañero de fórmula. Estados Unidos advierte por fondos buitre. El juez Tomás Griesa exhortó a la Argentina a cumplir con el fallo de la Cámara de Apelaciones y pagar a los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Fue en la reunión que el juez organizó entre ambas partes en los tribunales de Nueva York. El triunfo de Barack Obama, quien obtuvo los más de 270 votos necesarios electorales para obtener su reelección por cuatro años más al frente de la Casa Blanca. ¡Guau! Wow, ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Y, <risa> ¿Y <risa> qué semana? ¡Miau! ¿Qué ¡Miau! <risa> Eh, ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Podría ser siete. Mejor? Siete noticias. En este caso fueron siete porque lo resumimos así nosotros. Y todas la, toda decidimos... las noticias que se quedaron afuera. Oh. Nosotros oh. decidimos hace mucho tiempo que íbamos a resumir la semana en siete noticias. En siete noticias, pero, pero hablamos nada más de dos o tres con suerte. Bueno, no, eso es mentira. Vamos desarrollando a lo largo del podemos... programa la mayor parte de las que podemos. Sí, es verdad. Por es ejemplo, bueno. podemos empezar desarrollando un poco. Eh, una hermosa noticia que nos ocurrió la semana pasada Que fue el día miércoles En el medio de la Gran cantidad de, de olas de calor Que tuvimos El 7N en el medio del 39ST de sensación térmica, <risa> claro. eh, se cortó la luz en toda capital federal, Gran Buenos Aires y alrededores aproximadamente. Eh, justo a la hora en que la gran mayoría de la gente estaba saliendo de sus trabajos y volviendo hacia sus casas. Oyendo al fútbol. Oyendo okay, yeah, okay, a claro. jugar al fútbol y que te cancelan la, la cancha porque yo, se, se queda sin luz. Claro, se, yo llegué a mi casa. Miré un poquito de tele cuando voy a prender la play. <risa> Lo malo mandó mi señora. Bueno, tuviste sí, bastante suerte. Podrías sí. haberte quedado en, en un túnel del subte. ¿Sí? Como varios cuando wow, se pagó, de los cuando se la luz. Te, oh. Aparte, fue un horario hermoso que fue 6 y 20 y media. Sí, sí. O sea, te quedas en un túnel del subte, en un subte que viene apretujado, apelmazado de gente. Y cuando hace 39 grados arriba y que, hace arriba, fácil, o sea, que vas abajo hace 45. y caminando por las vías? No, una vez me quedé en el subte y no te dejan bajar. Hasta no que no viene puertas. alguien y abre las puertas y te indica que tenés que bajar y ir por un lado... Indicaron y por otro. para que bajen y caminen, mm. sí, porque si no... Se en algún, ahí, momento ahí, algún momento lo deben haber sí. hecho, seguramente. Pero no es, no es que vos te tiras por la ventana y bajas Es más, vi, uh -huh. siempre hay un, el chaboncito al el que el guarda. Y sí, sí. va pasando por todo el subte diciendo no, no, no en cada uno de los boludos que se quiere tirar de la ventana. Exactamente. Bueno, Befe, en, yo era uno en de esos el, boludos. En el, en, el vagón, en el vagón que está el guarda, porque el resto no, se no, puede no, tirar no, tranquilo. No, el, no, el tipo el guarda sí se, se baja. a ah, él sí se baja. Y te indica que no hagas una boludez. Uh -huh. ¿Viste cuando vas en el subte y ves esos cables muy bonitos que recorren sí, la sí. pared? Son de alta tensión. Sí, sí, sí. Ni siquiera trifásicos, trifásico, es un poco más. Sí, claro. No, eh, no. Te agarra y te dice no, eh, ¿y vos qué haces ahí abajo? Yo bajo todo lo que quiero <risa> bueno, en definitiva, eh, fue un corte de luz generalizado que afectó a... Alrededor de 3 millones de personas. Alrededor de 3 millones de personas que supuestamente se cayeron dos líneas de alta tensión que traían uh -huh. energía hacia Buenos Aires. Sí. Porque alguien bajó la palanca, según dijo Debido. Sí, ¿se dijo Debido, como la vez pasada. Sí. Eh, que terminaron afectando a casi toda la capital y, y bueno... El, más allá de lo que decíamos del subte y que tampoco funcionaban los trenes que son eléctricos, o sea, tampoco algo, los semáforos. 1500. O sea, no funcionaba casi ningún sem, ningún semáforo, con lo cual las calles de golpe eran caos de tránsito. ¿Vieron como de Truman Show? Es Cuando como... él quiere cruzar y, uff, y aparecen ah, claro, todos los es... autos. Bueno, una cosa así era el, el tránsito, Es así, es como que la gente tiempo? no. No entiende qué pasa cuando uno anda el semáforo y se apelmazan, se apelotonan. ¿no? Así, uno que quiere doblar, otro que quiere derecho. Y había, otro que... había un video, no sé si lo vieron. ¿Dónde de, estaba la metropolitana? De un, chabón, de un chabón que le tocaron un poquito la camioneta, ¿viste? ¿Sí? Entonces agarra, se baja y se le empieza a saltar arriba el capot. Dos camionetas 4x4. <risa> y, y, o sea, la gente está loca. La gente está loca realmente. <risa> es que en una situación sí, así. Sí. Imagínate si es una boludez Si es que es una no 4x4 en un fitito. <risa> sí, si no, ¿qué haces? Pero eso es una pavona. Imagínate si se viene el fin del mundo. En serio, hablando de eso. Sí. sí, si sí. Es un meteorito que viene hacia vos. ¿Qué hace? Sí, sí. No, no, no eh, es eso. De, eh, somos demasiado dependientes de la tecnología sí, y de, de la electricidad, sí. digamos, que, que es lo que le da vida a casi toda la tecnología que utilizamos sí. hoy en día. Incluso, y en, incluso en miento, hasta radio. Sí, a mí lo que me gusta mucho es en el mientras tanto. Eh, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estaba casi de los cuernitos con Kiss. Estaba con el rabino Berman a dar, yendo es, a darle. Es, una, estaba haciendo parte de su trabajo. Dijo. A circuncidar sí. a los Kiss. <risa> <risa> Le iba a dar una plaqueta como esa, esa cosa, viste. Como ciudadano. ciudadanos ilustres. No, sé si eso es. Son tira? ciudadanos honorarios. Visitante ilustre. Visitante ilustre. Por ahí está tratando de convencer que le tiren un cablecito así se enganchaba. En definitiva, mientras que el ministro de Vido dijo que alguien bajó la palanca y que hicieron una denuncia penal por el apagón para, para ver quién, quién era ese que bajó la palanca y hablaron sí, ¿no? de sabotaje y, y un montón de cosas más, Desde el sur dijeron que fue una falla en las dos líneas de alta tensión producto del consumo récord por el, de, la ola de calor sí, igual y la cantidad de aire con, a, aires acondicionados prendidos todos al mismo igual tiempo igual siempre sí. siempre es récord o sea en algún momento hay un montón sí. de calor empieza el calor y empiezan a prender los aire acondicionados es lo que venimos hablando hace ya un par de programas no que un par de años un par de años el gran problema es que ya sabemos que pa, va a pasar esto sí ¿No? y, y que no hay inversión y claro, que que el gran problema igual. es exactamente decir que el, no, de, ninguna política para revertirla El sistema energético nacional actual, digamos, no está capacitado para responder a una demanda tan grande en, en un pico. Sí, Yo bueno, tengo una analogía muy buena, buena de tiempo Pero de... también hay que traer la realidad que... Sí, ahora la tiramos, ahora la tiramos. <risa> <risa> eh... Eh, los aire acondicionado cada vez consumen menos, ¿sí? No son como hace 20 años atrás los aire acondicionados. Sí, de que lo menos. prendías y podías y podía fresar uh, a un pingüino y se bajaba la luz de <risa> tu casa. Uh, claro. Depende de qué aire acondicionado compres también. Claro. Están los categorías A, B, C y D. Los que A y depende B son los que menos consumen, consumen y los C y D son los que más consumen, sí, pero sí. son más baratos. Tengo un H. Sí. <risa> Con ayuda a Yo abro el freezer. No, <risa> no, eh, para mí el problema energético en verano es como las General Paz en un día feriado. ¿sí? Tanta gente hace todo al mismo tiempo por el calorcito. En un momento, pum, listo, se cortó, pum, ya no avanza más. bueno Así funciona. Esa es la red de energía eléctrica de la ciudad de Buenos Aires. No, no, lo tuviste bien, la verdad. <risa> que me muy bueno, muy abierto. <risa> muy son es muy bueno. inteligente. Sí, a mí me gustó mucho la frase de video, la de hoy no es un día normal. Lavar el auto o el jardín hay que dejarlo para mañana. Okay. Me, me, me, tenía me que impresiona ver? dos cosas. Esperad ¿Pues un primero? par de días que llueva <risa> y que se inunde todo. Me impresiona primero. Tal cual. ¿A quién se le ocurre lavar el auto de noche? Sí, lo cual es un gran problema. Y segundo, ¿quién lava el jardín? No, <risa> sí, bueno. Es algo que me genera claro. como regar. Bueno, por rega, regar el jardín. Lavar o regar. Y lavar el auto de noche. Sí, es, sí, es, es medio complicado. Es complicado. Sí, sí, se eterna. O Tienes que tener buena iluminación. Para <risa> Exactamente. Es lo que estás haciendo. <risa> o sea, un montón de velas. Bueno, <risa> gastate el sueldo en velas Pero bueno, está bien. Nada, no, igual definitivamente... hay algunos barrios que todavía siguen con algunos cortes esporádicos. Sí, hay otros que caballitos todavía siguen, sí, siguen en algunas partes. Doy, doy, a mí me pasó que yo llegué a mi casa ¿sí? para hacer la experiencia personal uh -huh. y había luz en mi casa. Cuando nos disponíamos a comer, barra ver la novela con mi señora, uh -huh. eh, se corta. A mí fue al revés. Se, se cortó y, y hubo un, un, como un clima de desesperación en el edificio, porque yo vivo en un piso 19. Sí. Así que. Medio complicado. <risa> medio complicado. Salimos un al público. No claro. No había luz. A los 15 minutos se ve que prenden el generador y hay luz en el. En el. En el ascensor, por lo menos. Estoy diciendo un gesto <risa> medio complicado anti-radio, sí, sí. pero bueno, nada, sí, no. sí. Como, como eh. la manito sube y baja, sube y baja. Sí, en el sub y baja. En el subir y baja, en el, en el elemento subidor y bajador de gente, conocido como ascensor, exactamente, y en el palier. Entonces, pasadas las tres horas, cuando ya teníamos sueño, Comento, los, ya eran todos los vecinos, todos. No, eh, tuve una, una ingeniosa maniobra donde tiré una zapatilla al cable, al, al coso de alta tensión que hay en el palier, y me conecté un ventilador. Ajá. mira. Mirá que Dormimos que plácidos. Bien? Sí, y, y para hacer cómplice a mis vecinos fui y le toqué la puerta diciéndole, miren que yo conecté una zapatilla, ¿eh? sé qué si quieren. A mí lo que me. <risa> o sea, que, que le, quemaste, se le quemaste el generador. Sí, <risa> a mí Pero... lo que me pasó el día sábado. El día sábado. El día sábado yo estaba. Es un je... coletazo. Estaba, sí, estaba sí, sí. yendo por, por.. Beiró desde General Paz hacia adentro hacia de Capital. Sí. Y a 3-4 cuadras de la General Paz me encontré con. Un piquete de vecinos Ah, es verdad Que, que todavía no te, seguían sin luz Que todavía seguían sin luz sí. Pero no desde el, desde el miércoles No, el sino desde hace desde dos el, semanas Desde el corte del, de la tormenta Del otro sí, lunes es verdad en, cerca, Ahí en Caballito también Hay varios lugares Que cortan Se corta generalmente En Donato Alvaro de la ciudadana Porque es donde Se confluye demasiada gente Cortan ahí en, A las seis y cuarto Hasta las ocho y Bueno, acá y era un sábado A las tres de la tarde Y eh, habían hecho Como una barricada Con, con, con Quemaban con, cosas Con cajones de fruta que estaban prendido fuego uh -huh. y ahí había un, unos cuantos vecinos. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esos tipos que viven en el campo? Que, en el pasado viven que ordeñan a las vacas, los no gamish. tienen, no, los menonitas, claro, los, los, me los menonitas, es así, se va a hacer un grupo de menonitas <ríe> en plena capital en del parque. claro, exactamente, comiendo no peras en almíbar, <ríe> exactamente, y eh, sí me acuerdo de Martillo Hammer de ese capítulo, <ríe> pero bueno, bueno eh, igual es, eh, a ver, es algo ilógico que a esta altura, O sea, sigue pasando eso, que, que ya sabemos que va a pasar eso, es lo que nos sí. ponen eso, sea, porque si vos me decís, bueno, lo, bueno, en Estados Unidos, Nueva York estuvo ocho días sin luz. Y la gente conectada los celulares a zapatillas, a zapatillas, de zapatillas que salían de los cables. Está bien, pero pasó un huracán. Eh. Acá prendieron todos los aires juntos. O bajaron la palanca, como dicen. <risa> pero bueno, hay una grata diferencia. O sea que si viene un huracán, estamos a la mano. Y si, sí, ya vino uno. Y se voló toda la mierda. Sí, si la recordás. No, sí. no, pará, eso no fue una No, no, no. Fue no, una no, nada más se cayeron un par de clubes, de, de barrio. Sí. Un par de casas Saludos a la gente de Glorias ahí sí. en Madrid. Así que, pero sí, bueno, sí. a ver, pasemos a otra noticia. Pasemos a, a, cuéntame, a otra fe. noticia, te cuento. El titular de la ANSES. Eh, nuestro querido Bocio Chiquito Bocio decir... Estuvo la semana pasada en la Corte Suprema Por el tema de lo, los juicios de los jubilados Contra el ANSES por los reajustes salaria, eh, salariales Por decirlo de alguna forma sí. eh, El salario del jubilado Y dijo que si el ANSES paga todos los juicios Caería en déficit Eso porque se están reventando la guita de ANSES en otro montón de cosas. Eso es, eh, es un poco contradictorio cuando en un momento de estos últimos años han usado la, la plata de ANSES para, el, Como caja para chica, los créditos de procrear, para pagar entre otras cosas. De deuda y para otras, tantas cosas. El 40% de los, de los planes sociales sale de plata de LANSES. Para que lo sepan. No estoy en contra de los planes le estoy diciendo que esa pinta sale de ahí. Esa mirada. Usted no dijo nada. mirada retrograda, yo hago ciencia. Yo doy hechos. Me gusta, me gusta que usted sea así también. No, bueno, está pinchando con los bigotes el micrófono. En algún punto es difícil de explicar esta situación, digamos. Se supone que el ANSES tenía un montón de plata y que por eso estaban aprovechando, que tenían... Manteca el eh, hecho hermano, manteca el techo. Que tenían eh, resto para utilizar parte de eso como para la, para la asignación universal por hijo y para otras tantas cosas. Y de golpe vienen y te dicen, no, no, si pagamos lo que tengo que pagar tenemos déficit. Y, ¿Pero por qué no preveíste antes que tenías que pagar todas estas cosas antes de empezar a, a repartir para acá y para allá? Estamos hablando de un mínimo de mil causas. Multiplica. ¿Por cuánto? Ah, qué buen número. <risa> no sé. claro. Resuelva X. No <risa> Resuelva amor X. Y tenés un montón de dinero. Pero bueno, eh, ahora la Corte le dará traslado a la Defensoría del Pueblo de la tercera edad. Me gusta porque hay como un, un, un subsector, ¿viste? Sí, sí. sí. Eh, para que se notifique de la respuesta del ANSES y se pronuncie al respecto. ¿Sí? Y luego la Corte deberá resolver sobre la legitimación del Defensor del Pueblo para reclamar en nombre de todos los jubilados y posteriormente el reclamo para que se extiendan los efectos del fallo Badaro a todos los jubilados. El fallo Badaro es este que dice que tiene que pagar. Uh -huh. Para que, de, de alguna forma, no tenga que cada jubilado en particular hacer, y hacer un juicio, sino como que ya se extienda a todos los jubilados uh -huh. eh, que, que actualmente están con, con el reclamo, digamos. Exactamente. Es eh... un poco complicado a ver que qué es lo que puede pasar, porque se supone que... si Hay que pone... ver si esta declaración no fue como para impactar un poco y... Tal vez, para pero... Que, para, que, ¿qué? para que impacte la bolsa. Sí, <risa> <tal>. <risa> y, y empecemos a escolasearnos la plata de los jubilados de vuelta en la... Eh, ¿no la casa que, que no está... <risa> <risa> es un poco pero... complejo el tema. Eh, yo creo que habría, que habría que ver qué es lo que se puede hacer, porque se supone que los jubilados Si sí, la Corte Suprema dice que tienen que cobrar... Tienen, ¿Tienen que, cobrar? que cobrar... O sea, de algún lado la plata tiene que salir del Estado... De algún lado tiene que sacar esa plata... Para pagar los juicios perdidos, digamos... Listo, si Oli cagó... No va a poder pagar el próximo final. ¿no? Claro, <risa> sí, sí. sí... ¿Te acordás de esa plata que te prestamos? Bueno... Eh, eh... ¿Te acordás? Van, van a ir a los intendentes... ¿Te acordás que te habíamos dicho que íbamos a hacer obras? Bueno, sí. obras no... <risa> Eh, <risa> <su ventana, risa> viejo. El verano, los recitales gratis. del verano, bueno, ahora va, bueno. va a ser Voodoo tocando sí. la guitarra en Ezeiza, pero sin la mancha de Rolando. Sin la mancha de Solo <risa> y, y la ganja. y, y la gancha, la ganja y, Ma y Mauri Quedó cantando Guard del Champion. Sí, sí, Ahí, <risa> al lado de un puesto de, <risa> de, un puesto de bondiola. No, pero eh, Mauri no va a estar acá. Me Mauri no va a estar acá, va a estar, estar esquiando por el mundo. Esquiando con delfines esquía con delfines, no es que nada esquía. con delfines, el tipo esquía con delfines. Es guía. En Aspen. Es creíble. Es buenísimo. <risa> único e irrepetible. Es un okay. capo. Y nunca se cargo de nada, no, nunca no, le toca. Yo no con nada. Kiss de fondo. Y con Kiss que... de fondo. <risa> Pero tiene el apoyo de Kiss. Sí. ¿Eh? Tiene el apoyo ¿Viste de que son de, de River? River? ¿Quiénes? Los Kiss. Pobres. Sí, bueno. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Y huele, después de, después vamos, a de fútbol, ¿no? vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar mucho. de fútbol, vamos a hablar de otros deportes también. ¿Otro, otros deportes. Y de connotaciones no deportivas dentro de ámbitos oh, futbolísticos. Esa, esa es muy buena. Tiramos un, ahí un adelanto increíble. Lo pueden ver en, lo pueden ver en, eh, en, en algunos chicos yo eh. de YouTube de, atrás <risas> del señor Leo Galván. Exactamente. Qué tuitero. Eh, sí, yo hago un aporte a la comunidad. Es un, es un Twitter multimedia. Sí, te sí, tira sí. links, te tira videos. Exactamente. Te, ¿Te no tira tiro, todo. Tiro hechos. Cuando hago sí, sí. periodista, me peleo con, es como... con Cintia Ramos. Dice la verdad. ¿Quién? Con la de Cintia García. Cintia, García. Cintia, García. Cintia, Cintia, Cintia García. Ramos es otra, es Exacto. la falsa. ¿Qué tal? <risa> la es falsa definitivo. García. La, yo creo que. Ya desbarrancamos. Ya, ya yo desbarrancamos. diría que podríamos Pero ya desbarrancamos de que empezamos. Así que ahora nos vamos a una pequeña tandita y después volvemos con más, you know.